Por el Puente del Pilar, el Festival de Jota regresó ayer al Gran Teatro y el alcalde en su discurso institucional del 9 de octubre, ya lo contamos el lunes, apeló a la unidad de todos para esa recuperación económica tras la crisis del COVID. Pues bien, hoy ha hecho balance de las ayudas públicas que han llegado a los sectores productivos de la ciudad y ha señalado que hasta el momento un total de 456 autónomos y empresas se han beneficiado ...de 10 millones de euros destinados a la supervivencia y solvencia de los negocios... ...Carlos González ha explicado que Elche ha sido uno de los municipios valencianos... ...que más ayudas correspondientes al plan Resistir... ...ha recibido por detrás de Benidorm y Alicante... ...y el sector del calzado ha acaparado algo más de la mitad de esos 10 millones de euros... Desde luego que sí. El plan Resistir Plus que ha impulsado la Generalita Valenciana con fondos del Gobierno de España ha supuesto una inyección de aproximadamente 10 millones de euros en nuestro tejido productivo que se van a distribuir entre más de 450 empresas, pymes y autónomos de la ciudad, lo que sin duda servirá para paliar las pérdidas que se han producido en los momentos más duros del estado de alarma durante la emergencia sanitaria. Buena parte de esos recursos han ido a parar a la industria del calzado y los componentes que inicialmente no fueron incluidos entre los sectores beneficiarios y que como consecuencia del trabajo y de la reivindicación que hicimos junto con los propios empresarios finalmente ha permitido que las empresas del calzado y del sector de los componentes sean los principales beneficiarios del plan Resistir Plus en nuestra ciudad lo que sin duda va a contribuir a la solvencia, va a ayudar a las empresas y va a favorecer la reactivación económica y del empleo, que es el objetivo fundamental que persigue la Generalitat, el Gobierno y, desde luego, el Ayuntamiento de la Ciudad. Pues bien, en unos minutos, en nuestra tertulia de los miércoles, con los periodistas Gaspar Macía y Sacramento Alvear, abordaremos esta y otras cuestiones que tienen que ver con la actualidad local y con el empleo. Desde el discurso institucional de la alcaldía a la del alcalde hasta la fiesta del Candles que abre sus puertas este fin de semana en el Paseo de la Estación. También entrevistaremos al responsable del emprendimiento del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández. Para terminar con la ronda de noticias hoy daremos a conocer los datos del Covid en Elche actualizados y en la página de suceso les contaremos la detención de dos hombres de 30 y 31 años de nacionalidad georgiana que fueron arrestados cuando intentaban robar. ...en una vivienda del centro de la ciudad... ...la llamada de un vecino fue clave para detener... ...a estos ladrones especializados en robar eh, viviendas... ...a las que accedían abriendo las cerraduras con ganzúas... ...mediante métodos ya conocidos por desgracia... ...como el bumping o el resbalón... ...estos son los contenidos del programa de hoy... ...este miércoles les invitamos a que se queden aquí... ...a escuchar esta emisora local... Teleelch Radio Marca en el 101 punto 4 de la FM, porque además de entrevistas, noticias y tertulia, disfrutamos siempre de la música. Y para comenzar, hemos escogido un estreno musical, el estreno del viaje que Julia Medina, la joven que salió de Operación Triunfo, ha realizado al epicentro para sacar su segundo álbum. Tras, cojo las riendas de mis disparates. No me cuesta perdonar. No creo en la casualidad. A veces soy de cristal y me rompo con rozar el viento. No es que sea borde al empezar, intimarse me da. Mal. Siempre será mi sello. Se me cogen en el pecho cosas que no quiero hablar. Fierro, y solo tengo yo la llave. Ya lo ves, un día me puse contra la pared. Me jure keren mi piel, y ahora que me siento bien, no tengo ganas de perderme. Y ya lo ves, tengo días que van del revés. Me tropiezo con mis pies, y ahora que me siento bien. Seremos epicentro <risas> Seremos epicentro Aparento ser formal Saltar a piega siempre fue la clave Me sincero con mirar Pero no me sé explicar No me gusta hablar de mí Paradoja que no estoy haciendo si dices que soy serio observas mal la tiene de ser ganar pero quererme siempre será mi sello. se me encogen en el pecho cosas que no quiero ver ik llave ¿Ya lo ves Un día me puse contra la pared ik heb mijn kleren weer opgezet. ahora que me siento bien, no tengo ganas de perderme ya opgezet. ves Tengo días que van del revés. Me tropiezo kleren mijn kleren weer opgezet. Ik Seremos epicentros Ja <muchas> lo ves, un día me puse contra la pared Me juré querer mi piel Y ahora que me siento bien No tengo ganas de perderme Ja lo ves, tengo días que van del reto met die ziel, en ik me sijfer. Ik heb een grote ziel. Seremos epicentro. Tele Elche Radio Marca 101.4. La Radio de Elche. Y seguimos, seguimos con más música, vamos a escuchar ahora esa nueva versión que el grupo Mana lanzó el pasado mes de septiembre de su reloj Cucú, junto a la joven cantante Mabel. Suena así. Cu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 Faltan tres minutos para llegar a las nueve y cuarto y antes de la tertulia con Gaspar Macia y Sacramento Alvear vamos a seguir disfrutando de las novedades musicales porque el cantante madrileño De Pedro también ha lanzado un avance de lo que será su próximo disco Solo quería, así suena Anoche soñé contigo Estábamos de domingo Te hablaba y tú escuchabas Me había vuelto niño Nunca encontraste Mi abrazo perdido Lo que más miedo me daba Ser parte de tu olvido. Solo quería que vinieras y agradarte. Pero como no estabas tuve que inventarte. Fuiste un. Exploraba el ancho mar, un astronauta que se fue en un largo viaje espacial, un destacado inventor de una fórmula secreta que alguien secuestro un superhéroe que siempre estaba luchando Ik heb ervoor gesteld. Ik heb ervoor gesteld. Ik heb ervoor gesteld. Ik heb ervoor gesteld. Ik heb ervoor gesteld. Ik heb en ahora que has partido Me quedo con lo bueno Lo otro no me importa Es una mota en el espejo Solo quería Que me era así agradarte Yo, como no estabas, tuve que inventarte. Fuiste un gran capitán in un barco que exploraba el ancho mar. Un astronauta que se fue en un largo viaje. Un destacado inventor de una fórmula secreta que alguien secuestro, un superhéroe que siempre estaba luchando en Nueva York.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 Pues pasan 17 minutos de las 9 de la mañana, estamos a miércoles 13 de octubre y como todos los miércoles vamos a hacer un repaso de la actualidad local con los periodistas de esta semana, son eh, Gaspar Macía a quien lo tenemos al otro lado, vía conexión telefónica, muy buenos días Gaspar. Hola, buenos días, buen día. Buen día. Y en el estudio de Televisión Radio Marca tenemos a Sacramento Alvear. Muy buenos días, Sacramento. Hola, buenos días. Bien, comenzamos una semana marcada por ese largo puente del Pilar del 9 no de Octubre y hubo discurso institucional, como lo hay, todos los años. Vamos a centrarnos en ese discurso institucional, no sé si tuvisteis la ocasión de seguirlo a través de la retransmisión en, en directo que hizo Telelecho o estuvisteis en el Gran Teatro. La cuestión es que, os lo resume, el titular del alcalde en ese discurso fue acertado, apeló a la unidad de todos para la reconstrucción económica, fue acertado también el, el reconocimiento que hubo a una larga lista ...de personas que han destacado en su trabajo... ...como el cineasta Chema García... ...como el reportero eh, Diego Miralles... ...que comenzó aquí en esta casa... ...como la jugadora de balonmano... ...el Sindicato Central de Regantes... ...y sobre todo a todo el personal sanitario... ...Sacramento, ¿qué me puedes decir primero... ...del discurso del alcalde? Bueno, en principio el, el alcalde tiene que hacer... ...un discurso de integración... ...no puede hacer de otra forma... Es decir, ...no puede utilizar un acto público de esa categoría... ...es decir, el día de la comunidad valenciana para entrar en las guerrillas de todos los días que de sobra tienen cada día. Me parece muy bien. Además, se está siguiendo una política eh, un poco general a nivel de, de todo el Estado de tienes que unirte porque lo que pasa es que tú no te unes, porque tú siempre vas a la contracorriente, porque tú tal, tal, porque no quieres... Esta es la idea básica que se está utilizando ahora. Bien, hay que reclamar unidad, claro, que hay que ponerse de acuerdo. De eso se trata, ¿no? Es decir, el, el ajuntamiento se trata precisamente de eso, ¿no? De ver... Eh, eh, normalmente este discurso también suele ser reivindicativo y la reivindicación no la hemos dicho, se me ha olvidado, pero la reivindicación de su discurso fue el de una financiación autonómica más justa, más inversiones para, para Elche. Sí, o sea, autonómica y luego para Elche, que son dos cosas totalmente distintas. Es decir, La Generalitat no hace más que reclamar, reclamar, reclamar al Estado, que por cierto, eh, ayer, creo que venía, ayer anterior ayer, venía una noticia que hemos pagado no sé cuántos miles de millones en deuda a nivel de la comunidad valenciana, ...de la financiación negativa... ...que manda el Estado a la Comunidad Valenciana... ...se han pagado en 10 años... Eh, ...una barbaridad de millones de, de euros, ¿no?... Para, ...por pedir préstamos... ...para cubrir toda esa deficiencia, ¿no?... ...en ese caso hay que separar... ...entre lo que Chimo Puig pide al Estado... ...y lo que aquí hemos criticado muchas veces... ...y es que Elche pide poco... ...o al menos ejerce poca fuerza a la hora de pedir... ...y Elche es la tercera población de la Comunidad Valenciana... ...y estamos siempre en lo mismo... ...es algo reivindicativo... Como la Dama del Che. ¿eh? Pedimos exactamente igual que el, como la Dama del Che. Eh, bueno, Gaspar, ¿qué valoración haces del discurso del alcalde primero? Y luego hablaremos de los premios. Bueno, en la línea de Carlos González, quiero decir, ni frío ni calor, por un discurso institucional dentro de los límites establecidos, eh, pues, pidiendo, pidiendo implicación a todas las fuerzas políticas eh, y siendo un poco crítico. ...con el tema de la financiación... ...pero sin molestar a nadie... ...por decirlo de alguna forma... ...ese era un poco el tono de Carlos González... ...siempre en sus discursos institucionales... ...y aquí en el 9 de octubre... ...pues eh, se volvió a ver... Eh, ...tampoco hay que pedir mucho más... ...porque es una ocasión... ...para destacar... ...la, la festividad... Y, ...y un poco pues de eso... ...y sobre todo premiar a... destacados destacados ilicitanos... ...ilicitanas que que han estado en el último año, pues eh, digamos ofreciendo y proyectando elche, trabajando por elche y demás. Eh, yo pienso que la, el tema de las financiaciones, como ya, pues bueno, tiene que entrar ahí. El tema de la unidad también, son dos temas recurrentes, pero sin mayor profundidad. Quiero decir que aquí cada uno debe aplicarse el cuento, porque igual que se pide a la oposición que hay que unir fuerzas, pues también desde el gobierno, pues de vez en cuando no estaría mal que hubiese algún gesto eh, para también ver que desde el Gobierno se cede ante las, eh, los planteamientos de la oposición. Es decir, que esto es un cuy pro eso que dicen, eh, yo te doy y tú me das, ¿no? Entonces, pues bueno, no, tampoco es que fue eh, algo fuera de lo, de lo habitual, ¿no? Bien, pues habéis coincidido políticamente correcto. ¿Y fue correcto el crear una medalla de oro exclusiva, la medalla del bimilenari, la medalla de la ciudad, siempre ha sido la medalla de plata del bimillenari pero este equipo de gobierno, en estos premios, en esta edición del 9 de octubre, de forma excepcional, ha concedido la medalla de oro del bimillenari a todo el personal sanitario. ¿Os parece justificado este cambio o esta nueva creación de de medalla, de premio, porque hasta ahora era la medalla de plata del bimilinario y sacramento. Bueno, es una decisión eh, absolutamente política y, y que puede atañar a, a, a eh, depender simplemente del alcalde, se toma esa decisión, punto, tampoco pasa absolutamente nada, ¿no? El asunto es que los sanitarios, de seguir por este ritmo, va a te, poder, de, el salón de actos de, de los hospitales va a poder estar chapado en oro porque todo el mundo estamos dando premios a los, a los sanitarios, ¿no? Que efectivamente hay que reconocerles su labor, hay que reconocerles su trabajo. Pero bueno, ya es un poco, ¿cómo quiero decirte? De, no sé, un poco cansino ya el, el tema, ¿no? Que la ciudad de Elche reconozca a sus hospitales todo el trabajo que han hecho, me parece muy correcto. Que sea de oro, de plata o de cobre, me da lo mismo. Lo que interesa es el reconocimiento público, en representación de toda la ciudad, a esa gente que ha tenido ocasiones de pasarlo francamente mal. ¿eh? Eh, Gaspar. Sí, bueno, los premios nunca... Nunca vienen mal para quien los recibe, desde luego, y para quien los da, pues, como reconocimiento eh, público a esa labor. Hombre, indudablemente, si sí son premios que se entienden que son premios merecidos, quiero decir, que no son premios de amiguetes. En este caso, yo creo que no. Eh, y bueno, el Ayuntamiento ¿no? de Octubre ha convertido en una, vamos, un reparto, no sé si dentro de tres o cuatro años quedarán a quien darle, dati, o sea, a Dani, a quien darle. Medallas de estas, porque también, eh, hay gente que, claro, como, como en fin, esta, eh, la Asociación de Informadores, por ejemplo, pues está dando su, su Datis door y, y por de ahí, el comentario de, de Sacramento, que también, eh, en enero, ya se acordó distinguir a los hospitales por, por esa, por ese trabajo, viene el ayuntamiento, vienen todos, y son reconocimientos justos y merecidos. Pero bueno, en este caso, el ayuntamiento despliega una cantidad de, de premiador en cada acto, que bueno, que se van a agotar los colectivos sociales y, y casi los, los personajes individuales a los que dan medallas. que ahora hay, se haya sacado una de oro? Pues bueno, pues en fin. Eh, eh, y tampoco... Yo, hombre, yo lo que pasa es que claro, que en este caso que se saque, que se cree una medalla de oro del Biblio para dársela a un colectivo tan heterogéneo como es el colectivo sanitario, Bueno, pues quizás se eh, fuese más de agradecer que fuese una persona o entidad que se personifica más en nadie, ¿no? Entonces, pues, bueno, tampoco creo que si se hubiese dado una medalla de plata a todo colectivo hubiese protestado a nadie. Pero bueno, eh, también todo ha entendido que había que dársela de, de oro. Eh, pero por otra parte, claro, también es verdad que estamos dando muchos reconocimientos, pero el sistema sanitario sigue en una situación lamentable en la cual pues, son los profesionales los que mantienen el tipo eh, frente a las administraciones que siguen claro. sin dotarles de los medios. Y sobre todo, os he preguntado por esto de la creación de la nueva medalla de oro, con independencia a quién se le ha dado, eso no, no, por supuesto que no lo criticamos ni lo cuestionamos, sino porque, claro, la máxima condecoración del ayuntamiento está en el randor ¿Qué significa? ¿Que la medalla de oro del bimilar y ahora va a sustituir en cierta medida el randor se entiende lo entendéis vosotros no no tiene por qué pues siguen siendo o sea tú has añadido un, un premio más no, no quitas ningún otro premio no los niveles pues habrá que equilibrarlo según eh, comprensión del ayuntamiento o según agradecimiento de quien lo recibe que también es importante no si no es lo mismo un colectivo como decía Gaspar tan heterogéneo y tan, y tan enorme como es en la sanidad muy muy maltratada por cierto de, de un tiempo a esta parte a niveles presupuestarios también uh -huh. a niveles de equipamiento eh, no es lo mismo eso que una persona física que recibe un premio que considera que él y su familia son lo más grande que hay en el mundo. Entonces, claro, depende. Pero yo no creo que haya... O sea, hay que hacer las categorías, pero el añadir una categoría más no creo que sea ningún problema. Bien, pues eh, ya que no es ningún problema, ¿qué os parecen las críticas? Y ya con esto zanjamos los premios del 9 de octubre. Las críticas del Partido Popular dos días antes de concederse estos premios al Ayuntamiento porque los eh, calificó al equipo de gobierno de cínico por entregar eh, estas medallas al Sindicato Central de Regantes, del trasvase de Tajo Segura y eh, al personal sanitario. Decía que, son, que hay mucho cinismo porque el propio equipo de gobierno premia a quienes ha criticado. Eh, dice que al personal sanitario, por los despidos y por la gestión que se ha realizado desde la Consejería de Sanidad y al, y al Sindicato Central de Regantes, por eh, la traición de no apoyarles en eh, su batalla contra el Ministerio para evitar el recorte del tajo segura. Gaspar, te toca. Tú de eso sabes más. <risa> <risa> eh, vamos a ver. Eh... eh El problema es que las críticas son gratis. Entonces, pues bueno, estamos viendo cómo se están criticando. Aquí se confunde el tema institucional con el tema político. El ayuntamiento es el ayuntamiento integrado por todos los partidos políticos. Entonces, cuando se concede el RAMDO, lo concede el ayuntamiento, no el equipo de gobierno, ni el PSOE, ni Compromís. Entonces, esto, eh, Pablo Rojo, es una persona inteligente y que ha formado parte de un equipo de gobierno, Debes tenerlo claro. Es decir, cuando se concede una medalla, otra cosa es que le conceda la medalla al ayuntamiento a Pedro Sánchez. Entonces, puedes decir, es una decisión absolutamente política, ¿no? Eh, bueno, pero en este caso, el que se le conceda al sindicato central de regantes, el ayuntamiento de Elche, que es un, es, una, es, una, es un municipio donde la agricultura tiene y el riego, por lo tanto, tiene un papel tan determinante, donde está la sede de la principal comunidad regantes de la provincia. Y, y, y que despliega pues, una cantidad de actividades en torno a ello, pues bueno, no tiene nada de raro. Entonces, que se diga que lo ha abandonado y tal, pues, bueno, depende, ¿eh? pues también el alcalde ha ido a manifestaciones a Madrid, ha estado luchando por otras bases en esta batalla que se libra contra el ministerio y su aliado del Gobierno de, de Castilla-La Mancha. Pero bueno, son, eso sí que son cuestiones políticas, pero la cuestión de reconocer al Sindicato Central de Regantes eh, como un organismo... Que gestiona y que lucha por los intereses de los regantes de aquí en la zona, eh, no es una cuestión descabellada. Entonces, hay veces que esa, ese tema eh, se confunden los temas políticos con los temas institucionales a nivel local y, bueno, y a nivel nacional lo estamos viendo también. Eh, que, entonces, hay que tener claro eso porque eh, es, es conveniente para todos. Pero bueno, como ya se han pasado todas las rayas rojas y verdes y amarillas y todo eso, Por aquí cada uno va a su bola y no pierden ocasiones de, de, de tratar de, de gastar al gobierno de turno con, con cosas que no se sostienen. Eh, Sacramento, ¿debería haber eh, el Partido Popular abandonado esas críticas? Eh, cuando menos debe pensarlas a la hora de hacerlas públicas, ¿no? Pero en, en este sentido yo creo que hay que recordar una, una antigua tradición ilicitana, por cierto. Tampoco es que nos tenemos que ir muy lejos de aquí del pueblo. Eh, estas cosas, se da un premio para alguien que tú crees que en principio se lo merece y que a lo mejor necesitas algo más de él. Y por tanto, después del premio, que el, el que lo recibe lo valorará según, según le convenga, tú sigues teniendo una actitud diplomática de relaciones, de comentarios, mira, te hemos dado el premio, ya ves que te valoramos mucho, pero tienes que hacernos esto, nos tienes que poner aquí tal, nos abres tal puerta o tal, o tal canal, nos abres tal cosa. Aquí no, aquí se da y se, y se deja. Eh, te recuerdo que no hace muchos años... Pero ese es más elegante, ¿no? Sí, pero... Porque a ver sí, si vamos no, a tener no, fama de decir... No, no Uy, que a ver, el, el, el, polit, que... el político debe ser elegante hasta cierto punto. Y luego debe mirar por el bien de su pueblo. Por tanto, te doy el premio, te reconozco lo que haces por mí, pero oye, mira, tendríamos que hablar ¿no? y tendríamos que continuar. Bueno, ¿eh? ¿me corremos el riesgo de que nadie quiera aceptar nuestros premios? No, no sé. Y es que hay que dar algo a cambio. No, así forma parte <risa> de la política, si esto está a todos los días. Eh, te recuerdo que aquí hubo una serie de empresarios eh, hace unos años, no tantos, no tantos, eh, hace unos años, que se traían a ministros, a astronautas sí. y tal, aquí al pueblo, sí. los invitaban a comer, los acostaban sí. en el huerto del cura, los llevaban, los traían, les enseñaban las palmeras, Santa María, todas esas historias, y luego pedían. Y de esa forma se ha hecho, por ejemplo, la vía, la es decir, todo lo que es el ferrocarril subterráneo se ha hecho así, se ha hecho de esa manera. Entonces te reconozco bien, te traigo, te llevo, te, te agasajo, pero mira, a ver si puedes firmarme esto que necesitamos en el pueblo. ¿no? Y yo lo que veo últimamente en la política ilícitana es que falta mucho de eso. Falta mucho de esa mano izquierda para ir a hablar, ser reivindicativos, pedir, volver a pedir, oye, ¿qué tienes de esto? Por favor, házmelo. En fin, no sé, o, otra forma de hacerlo. No, no puede ser tan adquiescente con lo que dice el gobierno, el gobierno que está por encima de ti. No puede serlo. Sí, es una de las críticas más constantes que se han producido aquí en esta tertulia, el que eh, los que nos están gobernando se plieguen a los intereses partidistas y no a los intereses de la ciudad. Sin hablar de Pero, ningún partido concreto, ¿eh? sí. que todos hacen lo mismo. Pero vamos a seguir hablando de más críticas, no a los premios ni a este acto institucional, sino la crítica de una gestión en concreto. Eh, la polémica saltó la pasada semana cuando vimos cómo el concejal de Parques y Jardines, sector 10 tuvo que salir en, en los medios de comunicación para decir que una empresa a la que le habían adjudicado eh, los trabajos de poda externa, poco más o menos que destroza, que casi destroza las palmeras, las pocas, menos mal, palmeras que había comenzado a podar en Pedro Juan Perpiñán. Esto demostró que puso sobre la mesa que hay, Mucho, eh, todavía no está resuelto el tema del cuidado de, del palmeral, se necesitan muchos medios, se necesita también formación, palmereros, que no los hay en la plantilla de parques y jardines, porque fueron ya varios los colectivos que denunciaron esta práctica, esta poda eh, abusiva de la palmera que se llegó a, a realizar, incluso con motosierra en Pedro Juan Perpiñán, y que esto lo que puso de manifiesto es que el ayuntamiento debería ser más reivindicativo a la hora de reclamar ese dinero comprometido para financiar a medias con el gobierno valenciano el cuidado del palmeral y también acertar un poco más en el pliego o en las condiciones de la adjudicación de este servicio de poda externa. No A ver, Rolmari, eh... lo, lo que no podemos hacer es ser el palmeral de Europa Y tener que traer gente de fuera a podar nuestras palmeras. Es, si que eso no es, es, hay, que, es que oye, eso si es, no es, es uno de, de los fallos esta, del ¿no? ayuntamiento, eso es uno de los fallos de la ciudad. La ciudad tenía que haber generado una formación profesional de nuestras cosas, que no lo ha hecho. Ningún partido lo ha hecho. Y deberíamos ser nosotros los que saliéramos a podar palmeras de otros lados, por cierto. También los palmereros piden que el ayuntamiento fuerce el reconocimiento de los utensilios que ellos usan. Sí. Y no, nadie está haciendo nada. Los tiene que reconocer. Europa tiene que reconocer esos instrumentos. La normativa europea cuesta cambiarla. Y hay que cambiarla bueno, para que el brillo eh, sea la herramienta homologada. <risa> Gaspar, esto ha, abierto, esto ha abierto el debate sobre el palmeral, sobre la forma en que tenemos que cuidar el palmeral. El ayuntamiento está. Mm, ¿Por la labor? Si, no, está siguiendo. <risa> está siendo. Está teniendo una buena gestión de nuestros huertos. Eh, vamos a ver, el debate no es que lo haya abierto esto, el debate yo creo que está abierto desde hace 30 años, como mínimo. Eh, el problema es que eh, declarar, hacer una ley en el 86 del Palmeral eh, y poner en marcha la maquinaria administrativa a media, como se hizo, porque no se, eh, no se puso en marcha ninguna, ningún reglamento de uso del Palmeral, que ahora está dando vueltas ahí a ver si se aprueba o no se aprueba, eh, ...junto con la, la, la nueva ley... ...que parece ser también que saldrá pronto... ...tampoco se hizo el plan especial ese del palmeral... ...es decir, el abandono ha sido... ...administrativamente ha sido total y absoluto... ...hemos visto como el patronato pasaba años sin reunirse... Eh, ...la junta local eh, que, se, que se encargaba de, digamos, del día a día... Eh, ...le faltaban medios, le faltaban atribuciones... Eh, ...el palmeral se ha ido degradando... Eh, ...porque claro, el mantener un palmeral cuesta mucho, mucho dinero... ...entonces eh, la, las ayudas que han venido han sido muy puntuales... Para, ...para la plaga del Picudo, la Consellería dio, el Ministerio también... ...hubo críticas luego que si daban más, daban menos, pero en fin... Eh, ...una miseria comparado con lo que significa tener este, este patrimonio... ...a lo mejor si hubiésemos tenido una catedral gótica y tal... ...pues bueno, pues no estaría Santa María como está cayéndose las piedras... ...y todo el mundo mirando a otro lado... Pues con el palmeral pasa lo mismo. Es una es una es un patrimonio vivo, es un patrimonio vegetal junto con todo el sistema hidráulico que que lleva con, consigo. Entonces que no se ha tenido en cuenta a la a la hora de pedir ayudas concretas y tal. Se, parece ser que con lo, la, la, la eh, en fin la, las migajas que nos daban ya estaba bien. Entonces llega un momento que claro esto explota porque no hay gente que no, es una gente que tiene que dedicarse profesionalmente a las palmeras, pues no ve futuro y los chavales pues prefieren dedicarse a otras cosas, pues claro, se están haciendo cursos de jardinería, de, de, de, de, de, de esto del antiguo CERVEL... de la mora actualmente, y que tiene mucha salida y tal, pero claro, la gente dice, bueno, pues me dedico a las plantas de tierra en lugar de, su, de subir una palmera con artilugios que no están homologados, que no me permiten la ley, las leyes estatales ni europeas. Entonces, pues bueno, los que, los que han tenido... Los que se han formado luego han visto que les salía más rentable dedicarse a podar palmeras en Benidorm, en Ibiza o en Castellón, porque se las pagan mejor que aquí. Y luego, por otra parte, mientras, el, mientras había un interés por aumentar el funcionariado eh, de mesa, por decirlo de alguna forma, pues parece ser que el funcionariado el, el personal laboral de, palmera, de palmereros se ha ido reduciendo al mínimo y al final pues no ha habido más que contratar, ha habido que contratar empresas externas. Entonces, claro, una de esas empresas viene, se presenta, viene de Murcia como podía haber venido de, de, de, de, de no sé, de Palencia. Y viene, eh, se presenta, cumple las bases, es barata, porque aquí al final los criterios que imperan son los de si son baratos o no. Resulta que en las bases no se, no se clarifica claramente que hay que utilizar las herramientas tradicionales de... ...el palmerero, y claro, viene aquí alguien a cortar palmas... ...pues como corta palmas de ficus en, en su pueblo, con una motosierra... ...entonces, pues bueno, eso era un problema, un fallo... ...de los responsables de contratación del ayuntamiento... ...los que hicieron las bases, porque la otra, la otra empresa... ...que sí que es Delche, eh, la, la otra UTE creo que hay... ...que ha, se han creado de, otra, de las pedanías y de otros puntos... ...ha cumplido el parque empresarial, ha cumplido su trabajo como tenía que hacerlo? Entonces, esta empresa tampoco hay que culparle a la empresa, hay que culparle a quien ha hecho las bases y, afortunadamente, se ha detectado a tiempo. Pero, bueno, es que hay cosas mal hechas que hay que dedicarle en principio. Yo pienso, y además, ayer lo comentaba con sacramento precisamente, que nos encontramos en la gloria. Eh, el palmeral no puede ser una materia más dentro de una concejalía de medio ambiente o de jardín o tal. El concejal necesita una concejalía específica de palmeral porque es un bien, es un bien, el mayor bien natural que tenemos y el patrimonio de la humanidad. Entonces, eso es el producto de esa dejación de funciones que, que se ha hecho del ayuntamiento durante todos estos años. Pero son, son muchos años, ¿eh? es que llevamos muchos años con esta cuestión, y llevamos muchos años con los palmereros y la gente del campo diciéndolo, y nadie hace nada, porque independientemente de las normas europeas o españolas o de donde sea, Si el ayuntamiento sabe que tiene un montón de palmeras, lo normal es que hubiera creado un, un, una serie de trabajos, de trabajadores, que se encargaran de podar la palmera, de cuidar los huertos, de ver el riego, de ver los canales, de ver todo. Pues estamos dejándolo hundir todo. ¿Cómo es posible? Hay 17. En plantilla 17, de los cuales solo hay operativos 7. Pues porque y, los demás no están por edad o por lo que sea, es están en otras funciones, otros estarán de baja, otros estarán... Entonces, como 7 palmereros... Eh, eh, municipales que se puede hacer. Ahora tenemos los dátiles de todos los años. Llevamos claro. claro. pisando dátiles por todas las aceras y no da tiempo a quitar los dátiles y tal y cual. Pero bueno, pero es que eso pasa todos los años. Y no se planifica. O sea, los, los pliegos de condiciones, los pliegos para eh, la licitación de los trabajos salen tarde. O sea, no salen especificados como tienen que ser. Eh, es decir, es que esto eh, no es que sea puntual, es que se repite. ¿Por qué no se planifica eso claro. por más tiempo? es que no se entiende cómo se ha gestionado el palmeral, no solo este gobierno, sino los anteriores, no sabemos, es un abandono total, eh, visto si tenemos que reflexionar de cómo lo han cuidado. Esperemos que lo que dicen que va a ocurrir con la aprobación de la nueva ley del palmeral, que esa es otra, que seguimos todavía esperando esa ley, mira que llevan prometiéndola que iba a ser de forma inmediata, eh, pues con esa aprobación venga todo lo demás, vengan el resto de reglamentos que puedan permitir eh, pues unas garantías, mínimas garantías de conservación de este palmeral y, es el que, dinero, es y el dinero, y el dinero. Es que, vamos a ver, si se aprueba la ley en el 86 y estamos en el 2021 y en todo ese tiempo ni siquiera se ha creado un reglamento que diga usted puede hacer en los huertos esto, esto y esto y está prohibido hacer esto, esto y esto. Algo tan sencillo como eso, decir, oiga, yo puedo plantar alcachofar en un huerto de, que es patrimonio de la humanidad, o puedo hacer ahí, poner una caseta para no sé qué. Es que ni siquiera eso, se, eso tan sencillo que sentarse y hacer una lista de cosas y tal, no, <ríe> ni siquiera eso se ha conseguido, porque y no digamos nada del plan especial bueno, del palmeral que eso, pues bueno. Bueno, es que eso, eso es, es, es otro chiste, porque están diciendo... <risa> Que el informe ese favorable medioambiental tiene fecha de caducidad, con lo que si no se aprueba hay que volver otra vez a empezar desde el principio. Es algo que tampoco lo entendemos. No lo, Y, no y cada vez, cada vez necesitaremos, o sea, cada vez que se retome el tema habrá que hacer más informes. ...de impacto medioambiental, de, mi, de, de huella de carbono... No, pero, pero, pero mira, yo, yo, yo, veo, yo veo un problema que es importante. Es decir, vamos a ver, en la Generalitat Valenciana, en el resto de la Comunidad Valenciana... ...en el resto de España, ¿a quién le importan las palmeras? A nadie. Cada, hay cuatro que tienen palmeras en los paseos por, y hasta adornos y punto Nosotros tenemos el palmeral. ¿Cómo es posible que estemos dejando todo esto de nuestro palmeral en manos... En, de otra gente que en realidad, sí, sí, desde el punto de vista político, puede que, en fin, puede que les interese, pero prácticamente, a nivel de vida, a nivel de ver crecer o no, o morirse el palmeral, no entienden de lo, que, de lo que pasa. El ayuntamiento, que debería entender, no ha hecho nada, no fuerza nada para que estas cosas se solucionen. Ese es el problema. Al resto de la gente, las palmeras, les dan igual. Claro. Dice, a ver, vamos a quitar eh, las bellotas de Extremadura. uh se monta! ¿Por qué? Porque es lo que comen los cerdos y hay que vender jamones. Aquí no. Uh -huh. Aquí, eh, yo recuerdo también otra noticia, Gaspar, creo que la publicasteis vosotros, el, el tema de las hierbas que crecen en los huertos de palmeras. Que les echaban fitosanitario uh -huh. para, para matarlas. Y claro, los, los agricultores y la gente y los palmereros decían, pero si esto es vida luego para el huerto, porque claro, hay que dejar que crezca la hierba. Pero, uh -huh. ¿qué estáis haciendo? Pues eh, todo esto hace el ayuntamiento. Yo no sé si es que no tiene gente, si es que no tiene interés, si es que depende tanto de otras administraciones que ya no podemos hacer nada, que también es posible. No sé, es, es muy raro lo que pasa con esto. No, yeah, eh, pero no, no es raro. Eh, estamos, eh, esto pone de manifiesto que no ha habido ningún gobierno que haya protegido el Palmeral. ¿Por qué? Porque no les ha interesado. Es la única conclusión que, que podemos sacar. Ya, pero Rosmaria es un signo de, de distinción de nuestra ciudad sí. en todo el mundo. Entonces, ¿cómo que no interesa? Debería interesarte, pero mucho, mucho. Debería, pero porque parece que el pa no ha interesado. El palmeral, parece que hay otros intereses. El palmeral es el único eh, patrimonio de la humanidad que puedes enseñar todos los días en cualquier momento. Porque el misterio hay que verlo en su momento, cuando toca y la, con la capacidad que tiene. Y sin embargo esto no. Pero ya no es solo nuestro patrimonio, es uno de los pulmones verdes es el que nos protege de todo este cambio climático que se está produciendo. Vamos a seguir hablando, porque si no, no terminamos de, de otro asunto. Ya que estamos hablando de patrimonio, la mesa de patrimonio, por fin se reunió, algo que también llevaba años sin hacerlo. ¿Qué valoración hacéis vosotros de los acuerdos? que destacaron? Porque aquí el titular parece que fue el de que los mosaicos, como si se anduviesen perdidos, pero que los mosaicos que se retiraron de Sisto Marco de la Plaza de Baix van ahora a la Plaza de Santa María. No concreta plazo, pero han dicho en breve. Eh, Gaspar, hubo otros asuntos también. El Palmeral se habló, de Santa María supongo que también, del Molí Real, del Mercado Central, lo que se va o no a proteger. El alcalde en la entrevista dijo que se le preguntó aquí en esta misma casa si se va a proteger el, el viejo mercado central y se va a impedir su derribo y dijo que se van a proteger algunos elementos arquitectónicos. Gaspar, ¿qué sí, valoración la, haces de la mesa de patrimonio? Vamos a recapitular. Por ejemplo, la, podemos dejar las fachadas del, del mercado, <risas> apuntalarlas y así tendremos una ruta de fachadas apuntalada en el centro de, de Elche. Está bien que se, que se reúna, pero vamos, se tiene que reunir, yo no sé si cada mes o cada dos meses, pero vamos, es un organismo que tiene que estar permanentemente tratando temas para evitar bochornos como el de almacenes parreños. Estos ¿eh? veis que, que ahí están las la, la, la vallas, la han puesto ahí y puede tirarse esos años también pues con la fachada ahí, los dos pisos el piso y la planta baja que quedan ahí, pues sin saber eso muy bien que va a pasar. Esto es otro cúmulo de despropósitos en el tema patrimonial. Eh, yo no tengo claro del edificio del mercado si tiene valor o no tiene valor. Arquitectónicamente, hombre, todo lo que se hace por, en fin, por arquitectónicamente pues tendrá un valor, aunque sea un valor funcional exclusivo de un edificio de vivienda. Entonces, si queremos conservar edificios de vivienda de cada época y cada década para el posterior tapo, pues bueno, pues nos lo planteamos ahora sí y ya está. Eh, yo, personalmente, lo he dicho varias veces, no tengo ningún vínculo sentimental ni me, con el mercado central, ese que me parece horrible. Horrible en cuanto a sus dimensiones y en cuanto a, a, a su situación actual, con todas las pavesas de, de, eh, de cristal ahí en las laterales, con el, los techos de Uralita, con todos los aparatos de aire acondicionado encima. Y, y bueno, pues, pero en fin, no discuto tampoco que efectivamente pues, te, tiene un valor arquitectónico como eh, ejemplo de la arquitectura en un momento determinado. Pero, vamos, a mí, desde luego, si se quitan, no iré a manifestarme si lo quitan. Pero, bueno, en cualquier caso, la mesa de patrimonio tiene que estar permanentemente en marcha y tiene que estar viendo todos los temas que surgen, eh, no a priori, como sucedió con lo del progreso, que parece que se habían reunido eh, poco antes de empezar el derribo, ahí nadie había comentado nada y, de momento, cuando empieza el derribo, hasta el propio conseller casi tiene que venir aquí a parar las máquinas, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que ser, hay que acabar el catálogo de edificios y elementos eh, arquitectónicos y patrimoniales protegibles, porque eh, se nos están quedando ya cada vez menos menos cosas para proteger y sobre todo hay que ver de darle uso a los a los edificios. Yo creo que hay que hacer uniendo con lo que también comentaba el antes, lo que decía el Sacramento, de ir a los sitios a pedir cosas. Pero hay que ir a los sitios a pedir cosas y decir, oiga, yo quiero que me ponga usted esto tal y tengo este edificio. Como se ha hecho con correo. o bueno, Ahí vi una propuesta, entonces se propuso el correo y tal, por ejemplo. Pues bueno, otra historia puede ser negociar con Telefónica el, el, el mastodóntico edificio ese que hay en a, Alfonso XIII y el, el. O Alfonso XII, yo no recuerdo ya, la, se me van sí, los Alfonso, números. Alfonso XII. Oh, yo tampoco, mira me has puesto la duda ahora si nos liamos claro. con Hernán Cortés no nos vamos bueno, a liar con los reyes eh, eh, ¿dónde, vale. está el, ¿dónde están los antiguos cines Ana o el aparcamiento Puente Rey? claro, claro, en esa, en esa calle ahí bueno, con, vamos con, la, con la calle Carmen, digamos, también va así no nos liamos con eh, la calle Carmen entonces bueno, pues se podría negociar con Telefónica porque a lo mejor lo que tienen ahí se puede meter en la otra sede que hay en el sector quinto Y ese edificio se podría tener para usos de ese tipo. Quiero decir que, bueno, hay mucho que estudiar y hay muchos elementos. Alicante no tiene problemas, porque Alicante, no, no, cualquier cosa que se le sugiere, tiene 60 edificios para ofrecer a la consellería o al ministerio, la Casa Mediterránea, sí. el no sé qué en el puerto, la, la, la, la, la, sí, pero nosotros tenemos pocos ¿no? Entonces, también no. estaría bien una política de adquisición de, esos, de algunos de esos edificios para bueno, publicar, vale, que no, que no eh, todo se vaya al claro, parque empresarial o ahí os a Iza. pregunto os pregunto porque le pregunté al alcalde y el, eh, sobre la, la compra del cine Capitolio ahora que parece que el CEO está ralentizando esa negociación porque la odontología depende de si se pone o no debería el ayuntamiento comprar el cine Capitolio precisamente para tener esa bolsa de edificios emblemáticos eh, debería comprar eh, el, el edificio que hay en la Glorieta, el antiguo casino, ¿qué debería comprar? El ayuntamiento debería comprar muchas cosas, pero siempre y cuando, como dice Gaspar, sea por algo, y sea para algo. Lo que no puede ser es tener un montón de, de instalaciones que luego, al fin y al cabo, eh, no se usan. Están vacías. Están vacías. Se usan un fin de semana, se usan durante 10 días. Es que es, es rarísimo. Por otra parte, sobre la mesa del patrimonio. Lo que yo creo que es fundamental es que entre técnicos especialistas, artistas, políticos y tal, se defina claramente qué es lo que se puede conservar y por qué, y qué no se tiene que conservar si no se quiere. Porque eso da una inseguridad jurídica. Bueno, eso es lo que van a hacer con el no, catálogo pero, de Sí, sí, pero es que ya, ya estamos en eso. ¿Y ¿Por qué se produce la situación que tenemos actualmente? Uh -huh. Pues porque llega un momento en que, independientemente de lo que digan las ordenanzas municipales, independientemente de lo que diga el ayuntamiento, uh -huh. por ejemplo, tenemos una fachada, como dice Gaspar, que está cortando uh -huh. una calle, el ayuntamiento da permiso de obra y luego viene un colectivo que puede ser cualquier colectivo en cualquier momento te pone la cara colorada, la administración eh, valenciana interviene ya. y te ha destrozado pero, tu propia el política. el problema es precisamente porque tenemos desfasadas las normativas. Hay ambigüedad y se puede permitir. No tener un catálogo las actualizado ni tampoco adaptado al nuevo plan la, Las normativas cambian. Lo que hay que hacer es dar seguridad de que esto que has decidido ahora va a seguir en adelante y no te va a poner en un compromiso al ayuntamiento, a los propietarios, a los eh, constructores, a quien sea. Y eso es lo que estamos ahora arrastrando. Y lo seguiremos arrastrando Porque, entre otras cosas, la gente de Aparcisa acaba de presentar el recurso sí. contra la decisión del ayuntamiento. Sí. ¿Cuántos años nos vamos a tirar con esto? Bueno, ya veremos. ¿eh? Vamos a empezar. Eso lo abordaremos mañana en el programa. Ya veremos, otro día, ¿sí? esto para otro día. No, no, es que hay, hay, hay. hay. Se están dando pasos. Bien, va vamos a seguir porque eh, quería preguntaros, ya que os tengo este miércoles, eh, dos días antes del inicio de la fileta del Camp de Alch, por fin vuelve al paseo de la estación, pero el concejal de, de Desarrollo Rural, creo que se llama así, eh, ha dicho que sin animales. Evidentemente, se está avanzando esta ciudad para para combatir el maltrato animal y escuchábamos a los policías que los han condecorado por el caso Ragnar que ese caso es algo mucho más que la detención de un maltratador de animales, es el despertar de esta sociedad hacia el maltrato animal. ¿Veis acertado que se prohíban los animales en la cireta del Candelche, Gaspar? bueno vamos a ver maltrato mmm, a lo mejor uno tiene un perro en su casa y no lo saca pase agua no tiene que sacarlo y, y eso es un maltrato quiero decir que eh, yo las veces que he visto en la fireta de los animales pues desde luego no he la sensación de que cuatro cabras allí en un cercado o una vaca no sé dónde estén maltratados porque estaban ahí comiendo que hay estrés en el traslado y cosas de estas pues bueno pero vamos a ver el maltrato para mí es otra cosa ...ahora que no se utilicen... ...yo tampoco eso es un espectáculo... Eh, ...el circo a lo mejor... ...pues dice, bueno, sí, los animales están sometidos ahí... a lo ...primero que fuera de su ambiente, lógicamente... ...y luego pues con una serie de... ...en de, de fin, de, tienen que enseñarse a hacer determinadas cosas... ...tienen que tapar... ...pero vamos, eh, traer unos, unas cabras... De, de, ...de un corral ahí en el campo de Elche... ...aquí y ponerlas en un cercado... ...comiendo paja, comiendo heno o lo que sea... ...pues bueno, para mí desde luego no es maltrato, eso es una... ...porque claro, los críos, eh, los niños, pues tienen que ver... ...la única manera muchas veces de ver animales de cerca... ...es en manifestaciones de este tipo... ...también puede ser que eso haga que se, se despierte la conciencia... ...mucho de lo importante que es criar animales en condiciones y tal... Quiero decir, que lo mismo que se ve, unos ven maltrato... ...otros pueden ver una oportunidad de concienciar a la sociedad... ...y sobre todo a los niños de lo importante que es contar, mantener este tipo de, de ganadería con animales en condiciones y tal. Y cual. Eh, a mí me parece una, una polémica inútil y estéril, lo que pasa es que como estamos ya en una situación que todos cada vez tenemos la, la piel más sensible, eh, lo políticamente correcto, eh, en fin, el imperio de los sentimientos frente a la razón, entonces claro, aquí cuando alguien se siente ofendido por algo, ya parece que todo el mundo tenga que darle la razón, ¿no? Entonces, yo estoy absolutamente en contra de esta deriva de la sociedad hacia, hacia esa, ese sentimentalismo barato. Entonces, pues bueno, esto es una cosa más. Bueno, yo la verdad es que lamento que no estén. Ahora, uh -huh. tampoco es una cosa que haya que salir a manifestarse, ¿no? Pero bueno, insisto en que bueno. hay que ver las dos partes. Ya, lo de, ya veremos lo, lo que puede traer la nueva ley de protección de, de, del bienestar animal. ...que está preparando no. el gobierno central... ...y que prohíbe precisamente... ...la utilización de animales... ...en este tipo de manifestaciones... ...y en las cabalgatas... ...ya veremos... Eh... ...no, pues será más restrictiva... ...y más tal... ...cosas que me parecen muy bien... ...para mantener desde luego... ...los que son maltratadores de, de animales... ...desde luego al principio... ...ya no, no son buenas personas... ...de ninguna manera... ...aparte de que pueden ser sádicos... ...o pueden ser personas... Que no, ...que no merecen tener un animal a su cargo... ...pero vamos... ...de ahí a pensar que a poner a los animales... ...a la altura de las personas, pues bueno, eh, en fin, hay que andar hay que dar con cuidado... ...porque claro, entramos en un terreno un poco delicado... ...a lo mejor hay otros colectivos de personas humanas... ...a los que hay que dedicarle más atención y hacer leyes especiales... ...para cuidarlos mejor, antes que dedicar a, una, a los animales... ...pero bueno, los animales siempre están bien, y además yo tengo aquí un perro... ...hemos tenido siempre perros... Que viven mejor que nosotros, ¿no? Pero bueno, que, que hay que ponderar siempre las cosas y tener un, un límite, ¿no? Yo creo, que, yo creo que a mí me parece una absoluta imbecilidad eh, decir que los agricultores del Camp dels o de cualquier otro campo eh, no pueden llevar sus animales a una situación de feria como en ese sentido por el maltrato animal. Me parece una absoluta estupidez. Por el estrés. El, ni, ni, estrés ni, ni estrés ni no estrés. Y te voy a poner otro ejemplo, eh, Gaspar, que podemos hacerlo cuando tú quieras, montamos la asociación. Nosotros somos la asociación por defensa de la vida vegetal. El vegetal tiene vida, nace, crece, se reproduce y muere. Tiene vida, sufre mucho cuando lo arrancan. Cuando al limonero le quitan los limones, claro. lo pasa fatal. Tiene un estrés que se muere. Por tanto, nada, que no pongan tampoco ni las verduras. A ver, ¿qué? No te rías. Esto, si lo ponemos en los objetivos 20, 30, esos que nadie sabe lo que son... Es que, no, es que iba a decirte, el siguiente paso será, a lo mejor, la ley de protección... Del vegetal. Del vegetal eh, claro, tú, cuando sí. te que sacar la zanahoria, oye, por favor, retírelo con cariño oye, a la tierra. Yo soy un amante de las plantas, ¿eh? Soy un amante de las plantas sí, y sí. se necesita concienciar a la gente de que no pueden arrancar ni flores, ni macetas, ni plantas por allá por donde vayan. Ah, ¿y las, ¿y las zanahorias sí? Eh, a... ¿Y las cebollas? ¿Qué hacemos con las cebollas entonces? En un huerto, sí, porque no, no, están no, no. para igual que usted, los es, en las granjas. No, no Usted es que es una criminal, para, o sea, usted está matando la vida. No ¿Pero cómo puede no. hacer esto? ¿Cómo que no? Mire, el ejemplo de la Amazonia. Están cortando no, árboles en la Amazonia. Nos quedan cuatro minutos. No, no, debata conmigo, debata no, conmigo. No, nos quedan cuatro Gaspar, minutos. Gaspar, le podemos, ¿te das cuenta? Le podemos. No, sí, sí, no, sí. No, de, dejemos claro, a Podemos, dejemos no, a Podemos a un lado. Eh, en, el, en el caso de las quietas, un inciso de lo que comentaba Sacramento, que efectivamente se ha puesto en duda el, el, el, el trato de los... ...de los agricultores, desde los ganaderos a sus propios animales... ...que bueno, que vamos, estarán más interesados que nadie... ...en que estén bien y que críen y se reproduzcan y tal... O sea, ...es decir que no son delincuentes tampoco... ...ni, ni quieren que traer aquí a, a, para que sufran los animales... ...yo sé que, pero bueno, eh, vamos en esa, hacia esa deriva... ...y los críos ya que tengan que quieran ver animales... ...pues tendrán que verlos en reportajes en la, en la tele... ...porque ni pueden ya verlos en el circo... Ni pueden ya verlo en la fileta, ni al final, poder, por supuesto que ni la, en ningún sitio, porque ya no quedan espacios para ver a ese tipo de animales domésticos, digamos, domésticos o de crianza doméstica. Bueno, siempre nos queda la realidad virtual. Eh, sí. Tres minutos, tres minutos quedan para las diez de la mañana, Gaspar eh, Sacramento. A ver si nos da tiempo. Es que me gustaría que me dijerais, eh, ¿qué os parece eh, la moda que ha creado el. El portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz, lleva ya un tiempo enviando vídeos a los medios de comunicación sobre las declaraciones que, que lleva a cabo sobre cualquier crítica o cualquier propuesta de su grupo municipal. Es la forma de hacer oposición y digo que ha creado moda porque hay otros portavoces políticos como la de Ciudadanos, que también lo está haciendo. Cada semana o cada cierto tiempo se, se trasladan a un punto de la ciudad para... Eh, si tienen que hablar del abandono de las pedanías, pues eh, estamos viendo cómo Pablo Ruti ha ido al Altec y a la Marina eh, desde que comenzó este curso político para criticar el abandono de las pedanías. Si tiene que hablar del hospital, vemos cómo se trasladan al hospital, Mira, lo puedo generar, en función de la propuesta que vayan a realizar. ¿Qué os parece esta yo, forma de hacer oposición no, no, tan yo, moderna? Yo creo que no es una moda. Yo creo que es una, un, una detección de un problema grande que hay en, a nivel nacional, y te diría que a nivel internacional, y es la falta de periodistas y la falta de atención a las cosas que nos pide la gente, incluidos los partidos políticos. De tal forma que tú estás siguiendo continuamente al alcalde o al equipo de gobierno, tal, a ver qué es lo que hace y tal, pero a la oposición a lo mejor la relegas. Y no vas a ir a tres ruedas de prensa de las tres oposiciones que tenemos en el Che. Tiene dificultades porque, todas las cosas... Los medios cada vez tienen menos periodistas, aunque compren periódicos, aunque compren editoriales enteras y luego monten periódicos nacionales, tienen menos periodistas, ¿sabes? Los echan a la calle directamente. Entonces, ¿qué hacen los políticos? Te envían la información grabada por ellos, con otra particularidad. No solo te envían la nota de prensa clásica de antes, sino que además el importante en ese partido político sale en la tele, que es de lo que se trata, y es una adaptación al medio. Lo que decíamos de los animales, una adaptación al medio. Aquí nieva y no vienen los periodistas, pues les mando algo calentito para que lo puedan publicar. Gaspar, no, sobre madre, todo. madre sobre mía todo. qué peligro tiene esto, ¿eh? la, la profesión, no. el oficio de periodista. El oficio está en vías de extinción. Sí, ¿no? sí, debería, <risa> debería haber una ley de protección del, <risa> del periodismo periodista, Como animal a desaparecer. No, se están maltratando, <risa> sí señor, eh, sí, esta sí, crisis sí, económica. Sí. Gaspar eso sí que hace falta esa ley de protección del periodismo y de la verdad porque claro al final es lo que hacen los los periodistas eh, somos como guardianes del tesoro no el tesoro es la verdad eh, aunque siempre dice que la verdad pues tiene muchas caras pero bueno hace fal más falta que nunca ahora periodistas críticos analíticos y que expliquen las cosas como son y no se dediquen a ser eh, con medios de un... Ba bandoleros, en, en lo referente a bandos. Bandoleros en sí. lo referente no, a bandos. Yo, yo, llamo a, yo llamo a ese tipo de periodismo eh, vocero, el periodismo vocero, eh, sí, quien sí, transmite sí, sí. lo que dice eh, el, el político de turno. Vo Voceros y voceres. También es verdad, porque... el lenguaje inclusivo es muy importante. ¿sí? Exacto. No, no, no lo decía por el Valenciano. Lo no, no, me encanta vocera. el voceres, sí, por eso. Pues bueno, de todas formas, quiero decir que esos vídeos que hace todo el mundo, pues eh, se hacen pensando sobre todo en las redes, en las redes sociales, porque ahí es donde se, se traslada. Entonces, uno suelta una parrafada y aparte de algunas redes, pues no te dejen de decir las parrafadas Entonces, pues ver el vídeo y llega mucho más rápido. Yo creo que el PP y otros partidos, incluido el PSOE y el alcalde, que es muy de eso también, el alcalde eh, siempre tiene su, su presencia ahí con vídeos y con cosas en, en, en, en sus redes sociales. Entonces, pues bueno, es una cosa de los signos de los tiempos en los que la información llega sin filtro, como estamos diciendo, del... De Del, del que la produce al, al receptor final. No hay un filtro intermedio de un periodista que le diga «Bueno, vamos a ver, lo que usted está diciendo, ¿por qué? Pero esto, por otro, por lo otro, explíqueme esto de qué va a estar». Es decir, que, bueno, ellos, pero bueno, esa es una, una situación ya larga porque los propios partidos nacionales muchas veces en su… Bueno, hemos visto como líderes, presidentes de gobierno salen y dice una rueda de prensa sin preguntas. Pues nada, y ahí están, los, ahí están los periodistas cuando lo normal es ni aparecer por la, rueda, por la sala de prensa, ah, conectan sí. la señal para que quiere estar. Es decir, eh, esas son las, ¿tú las degradaciones. De desde esto? luego, ¿tú, ¿tú recuerdas quién fue el primero en decir en este país m, eh, rueda de prensa sin preguntas? Lo, lo del plasma de Rajoy, el plasma de Rajoy. Rajoy hacía la pero, rueda de prensa por plasma, no, entonces no se podía permitir. Fue primero, no, no, no fue pero eso por ejemplo... Eso creo que lo iniciaron los Derry Batasuna ah, o elementos ya, de... Esta, los radicales. De esta, de esta cala. Sí, elementos de este tipo que como son más demócratas sí, que nadie... Efectivamente. Pues, en fin, pero bueno, perdonaban días, de momento allí a los periodistas, se los reunían decían, no hay, eso creo recordar que era un poco así, en los ah. años era aquello de plomo de ETA matando sí. y todo eso. Entonces, pues sí, bueno, pues ya con esa gente… En fin, y lo, lo, lo lamentable es que luego lo imitasen partidos democráticos y líderes democráticos, esos comportamientos absolutamente... Terroristas, ¿no? eh, son comportamientos terroristas que atacan contra la libertad de expresión y, y del oficio. Claro. Y una buena libertad. parte es nuestra colaboración periodística, ¿eh? Eso es, eh, somos colaboradores, claro. es bueno, que, no, no hay eh. que no hay que, no hay que enviar. O sea, no la, historia, la historia después, a lo largo de los años, dirá, y sí, también fue importante en este claro. periodo, todo este desastre fue porque esta gente no tuvo un, no, una visión crítica de lo que estaba pasando. Nos sentimos responsables. Sí, sí, sí. El NEA culpa también la entonamos. Todos, todos claro. los que estamos Deberíamos. aquí. Deberíamos. Pues Gaspar, Macia, muchísimas gracias eh, claro, por claro. venir aquí a hacer un periodismo independiente, <risa> donde intentamos bueno. buscar la verdad. Gracias a todos los asuntos que, que nos llueven claro. en cascadas. Eh, bueno, muchas gracias, nada, hasta Gaspar. La hasta dentro hasta de la 15 días. Eh, sacramento. Gracias. Bueno, Dentro de 15 días. Nada volvemos. mujeres, sí. Nos vemos, eh, Gaspare, <risa> o en la glorieta o aquí. Ya nos vemos, ¿vale? <risa> la, corredora, a la Corredora. la Corredora. la Corredora. La corredora. Sí, bueno, pero... me apunto, me apunto. Venga, hasta luego. <risa> hasta luego. 101.4 uno punto Radio Marca. No esperes a que ocurra.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 Este domingo, a la una y media de la tarde, en el 101.4 Teleelch Radio Marca...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 Novo Center, Carácter, Restaurante Espacio, Todo Palmera, Med Hospitales, Ernesto Joyero, Automóviles Crespo Concesionario Oficial Ford, Ferretería Industrial Carrus, Estación de Servicios El Supermercados Charter Consum, M Solers, El Hogar del Profesional, Talleres JJ Linero y Materiales Cano. Recuerda, este domingo a la una y media, Radio Vallecano Elche. ¡En marcador! La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan seis minutos de las diez de la mañana... ...y damos la bienvenida a quienes nos siguen... ...a través de la señal de Teleelps. Este programa, La Glorieta, comenzó a las nueve... ...con una selección musical... ...y luego continuamos con la tertulia de los miércoles... ...con los periodistas que acabamos de dejar... ...Gaspar Macía y Sacramento Alvear... ...para abordar el discurso institucional del 9 de octubre... ...los premios creados para esta edición del 9 de octubre... También hemos hablado de eh, la prohibición de animales en la gireta del Candel o eh, la gestión eh, que se está realizando del palmeral de industrial. Y ahora vamos a hablar de emprendimiento, porque el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández acaba de abrir ya las inscripciones para la undécima edición de la creación de empresas, una iniciativa con la que se pretende seguir ayudando a universitarios o a otras personas externas a la universidad a desarrollar sus ideas de negocio a través de asesoramiento, formación, tutelaje y financiación. Es una iniciativa más del Parque Científico que desde 2012 ha asesorado a más de 1.400 personas emprendedoras con alrededor de 700 proyectos de negocio y ha repartido más de 700.000 euros y ha impulsado a más de 140 startups, empresas emergentes. Un balance del que queremos conocer más detalles para comprobar de qué forma está cambiando este emprendimiento, el desarrollo económico y social de este municipio. Y para ello tenemos con nosotros hoy al director de emprendimiento del Parque Científico, Javier Sancho responsables y ponemos de este balance. Muy buenos días, Javier. Hola, buenos días. Antes, Encantado de estar con vosotros y vosotras. Pues eh, antes de hablar precisamente de, la, de esta nueva edición, la undécima, eh, de la, del maratón de creación de empresas, eh, nos hemos detenido en este balance porque es importante y queremos saber si eh, se está notando. Eh, la creación de estas empresas, eh, el trabajo del Parque Científico, si se está notando en el tejido productivo de la ciudad. ¿Está cambiando eh, la creación de estas empresas, eh, nuestra forma de vida de esta ciudad? Pues sabemos que, que sí. Siempre al final queda mucho trabajo y, y mejoras por hacer, pero vamos estamos convencidos de que el impacto que está teniendo pues todo el trabajo que estamos haciendo, no solo desde el parque científico, sino desde otras instituciones y, lógicamente, la, la OMH, eh, este trabajo con los emprendedores y creando empresas, que muchas de ellas pues, ya están eh, funcionando, está teniendo un impacto muy positivo en el tejido empresarial de, de Elche, de Comarca y de toda la provincia, no porque al final son… Eh, proyectos innovadores que están diversificando pues eh, sectores ¿no? que, que tradicionalmente pues eran tradicionales para la redundancia y otras están operando abriendo pues bueno, nuevos sectores desde el aeroespacial como el biotecnológico algo bueno pues que no tenía esta región y lo que está haciendo es que se retenga el talento y atraiga talento también desde fuera e inversión privada ¿no? Entonces, porque has dado cifras en este balance, pero hablemos de lo que hay detrás de esas cifras. ¿Qué puestos de trabajo son los que se están creando? ¿A quién se está contratando? ¿A graduados? ¿A gente con una formación importante? Claro, al final eh, muchas veces bueno, estas startups eh, requieren personal cualificado. ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de empresas aeroespaciales o biotecnológicas, o bueno, o de, o de otros servicios como psicología, etcétera, pues normalmente requieren eh, personal que se ha formado, que tiene una titulación universitaria, algo de experiencia incluso también pues de doctorados o una base también ahí científica o de experiencia pues más, más técnica, ¿no? Pero alrededor también de todas estas nuevas startups eh, y empresas incluso innovadoras que estamos apoyando, pues también lógicamente hay puestos eh, de trabajo más A, eh, tradicionales de administrativos, ¿vale? comerciales, etcétera. ¿no? Al final se está creando, bueno, pues eh, puestos de, de trabajo de, de todo tipo, ¿no? Pero de lo que estamos lógicamente, más orgullosos, porque, bueno, pues venimos de, de la universidad, es de, de, de, de, de este personal cualificado que estamos dándole, pues, una gran formación. Se está invirtiendo, pues, eh, mucho eh, dinero público en ello, pues, que, que se creen aquí. ...para generar riqueza en, el, en nuestro territorio, ¿no? ¿Por eso se le conoce a la Universidad Miguel Hernández... ...que es relativamente joven como la Universidad de la Silicon Valley? ¿Como un Silicon Valley? Bueno, eso es lo que, lo que dicen, ¿no? También muchos medios de, de comunicación... ...pero justamente por el ecosistema efectivamente que se, que se está creando... ...tanto de empresas digitales, pero también de, de, de otros sectores, ¿no? Como... Eh, el salud eh, aeroespacial como hemos dicho, ¿no? agroalimentario que ya estaba aquí pero le estamos dando también pues eh otro toque o le están dando nuestras startups también otro toque más, más innovador no con valor no para para eh por ejemplo mejorar las explotaciones agroalimentarias no o nuevos alimentos y todo esto lo hacemos bueno pues con programas como, como la maratón donde con una idea muy inicial y con potencial innovador, pues, y después, con, nuevamente con un equipo que tiene ese potencial de, de, de llevarlo a cabo, trabajamos con ellos pues para llevar ese, ese proyecto al, al siguiente nivel, ¿no? De ahí que sea maratón y que haya también un sprint, porque, porque ¿qué iniciativas de este, de este tipo tienen ustedes para el emprendimiento, para ayudar precisamente a las startups a despegar? Pues digamos que tenemos, eh, al final, una startup pasa por varias fases, ¿no? La primera es, eh, bueno, pues al final, el equipo emprendedor, una persona que tiene una idea innovadora por su trabajo, que ha visto una necesidad de mercado, o porque a lo mejor está aquí en la universidad estudiando algo y ha visto, o está trabajando en un laboratorio o una tecnología, ¿no? Y le busca, pues, esa aplicación, o al revés, ¿no? Creo que lo que estamos diciendo, hay una necesidad de mercado y lo que intentamos hacer es buscarle la solución en forma de producto o servicio, ¿no? Todo esto, lo que ayudamos en esta primera fase, que es en la, en la maratón, cuando alguien viene, como decimos, con esa idea inicial, es darle toda la forma. Detrás de eh, esa idea pues tiene que haber un negocio, un negocio que, al fin y al cabo, pues, tendrá que ser viable. ¿no? Entonces, ayudamos a diseñar el modelo de negocio con ese asesoramiento por los mentores que tenemos aquí en estrategia, vale, en temas operativos, de marketing, en desarrollo de producto. Y todo esto, pues con una formación también muy, muy práctica… Y al final lo que queremos es que desarrolle, pues, prototipos, eh, que se haga a lo mejor la plataforma digital, el e-commerce, eh, y empiecen a probar, a probar mercado, etcétera, para efectivamente validar que eso tiene sentido, ¿no? Las ideas uh -huh. innovadoras lo que tienen es que puede haber mucha creatividad, pero tiene que tener un valor y un sentido uh -huh. en el mercado para que al final, pues, tengamos un proyecto. Uh -huh. Viable y rentable. Pues por su experiencia, Javier Sancho, ¿qué es lo que falla cuando una idea innovadora buena no llega a, a convertirse en empresa? ¿Y qué es lo que eh, la convierte sí, en éxito? Ya, efectivamente, llevamos ya más de 10 años trabajando con emprendedores y ideas iniciales, y por una parte, digamos que tenemos los pilotos, que son los, el, el equipo promotor, ¿vale? O el emprendedor, emprendedora, promotora, y después tenemos el coche. ¿Vale? que, digamos, es el proyecto, ¿no? Pueden fallar alguna de las dos cosas para ganar la, la carrera, ¿vale? Desde el punto de vista del equipo promotor, pues primero tiene que ser que al final tengan eh, ciertas, eh, digamos, competencias para el proyecto que quieren realizar, ¿no? Muchas veces se viene del área técnica y nos faltan eh, conocimientos, ¿vale?, y experiencia en gestión, ¿vale? Lo que hacemos también aquí en la maratón es justamente intentar cubrir, cubrir y darles pues esa mentalidad empresarial, porque al final, bueno, pues cuando montas una nueva empresa, lo que decimos, aquí mínimo a, a media jornada, hay que dedicarle 12 horas al día para que salga la cosa. Entonces, muchas veces falta la dedicación, falta un equipo que a lo mejor no está completo, falta alguien de marketing, alguien más de gestión, alguien de búsqueda de financiación, ¿vale? Y todo esto justamente depende también del tipo de, de proyecto. Sí que hay un gap, Que también es lógico y pasa aquí y en todos lados, es el tema de la financiación inicial, ¿no? Para nuevas startups que todas al final requieren financiación. Más o menos, pero todas requieren eh, financiación externa, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Pues intentar con los premios también de la maratón que repartimos, pues este año más de 68.000 euros, que tengan esa, eh, pequeña, ¿vale? Fondo inicial, pues para poner en marcha no es solamente esto después también tenemos bueno pues un, un digamos un instrumento para inversión privada en, en para fases iniciales y ayudamos también con otros programas que tenemos en el parque científico aparte de la maratón cuando la empresa o la cartas ya está creada a buscar financiación pública no al final es ayudarlos a desarrollar a desarrollar esa hoja de ruta que tiene que seguir el proyecto hasta que se consolide Y se ha rentado, ¿no? Que es también uno de los aspectos donde fallan muchos, ¿no? En, vale. en, en marcarse claro. esa hoja de ruta. Vale, la financiación inicial es importante, luego es está fantástico. todo lo demás, tener las ideas claras y un buen equipo y dedicación, esas son las claves. Pero ya que la financiación inicial es importante, la Maratón, dice usted que van a repartir 68.000 euros. ¿Cómo funciona este reparto? Porque sí. se puede inscribir cualquier persona con una idea y ya tiene acceso a 1.000 euros de esos 68.000, o hay un límite, o son ustedes los que evalúan, hay un jurado y dicen estos sí y estos no. ¿Qué, ¿Cómo lo hacen? Sí, correcto. Al final la Maratón eh, hay una preselección de proyectos, ¿vale?, Nos, normalmente pues entran entre 30 y 40. Entonces, bueno, comentar que justamente mañana se, se hace el cierre de esta preselección, ¿no? Entrevistamos a, a, a los proyectos o ideas que se han presentado y de ahí se seleccionamos, como te digo, ¿no? entre 30 y, y 40. Y dentro de la maratón vale hay dos fases, dos etapas, que acaba cada una de ellas con un jurado, ¿no? Entonces este jurado es el que decide. En la primera etapa, pues se les da también un reconocimiento, vale simbólico entre comillas, pero bueno, de mil euros. Y después hay otras empresas que apoyan la maratón, empresas tractoras y patrocinadoras, que también dan soporte a estos proyectos. Los que pasan a segunda fase, que suelen ser entre quince proyectos, tienen la oportunidad, vale, de ganar diez mil euros para montar la, la, la startup. Y esto también lo decide, pues un jurado experto entre personal aquí institucional de la universidad y personal, bueno, pues, eh, de las eh, empresas que patrocinan estos eh, premios y también normalmente, pues, inversores privados que tienen bastante, lógicamente, experiencia en sí. eh, detectar, ¿no? De, de los, los, los buenos proyectos si el proyecto es bueno, siempre al final consigue financiación. Ya, lo no creo. Eso, eso está mal. Y sobre todo si hay ojeadores, inversores. Ah, está, eh, eh, Javier, ¿cuántos.? Esta es la undécima edición. ¿Cuántos proyectos son los que se presentan? En la preselección de ustedes hacen de 30 a 40, pero ¿cuántos son los que sí. dejan fuera? Pues normalmente se presentan entre 80, 100, 60, 80, 100, depende también del del año, ¿no? Uh -huh. Pero y un poco también del alcance de la comunicación que llegue, etcétera. Pero bueno, normalmente está entre 80 o sea, proyectos. ¿Y cómo va sí. este año? Eh, ¿Va camino de los 100? ¿La pandemia ha podido restar y estas clases online han podido restar el interés? Pues yo creo que va similar a otros años. Entonces puede ser que porque esto hasta el último día, la verdad es que eh, bueno, es muy, muy, muy español, ¿no? Nos esperamos al último <risa> día y siempre pasa para hacer las solicitudes, eso lo sabremos justo pasado, pasado sí, mañana, mañana ¿no? pero bueno, en principio va, va como prácticamente todos los, todos los años y, y, o, eso, o eso esperamos Hay que advertir que no tienes por qué ser universitario para presentarte a este maratón, ¿me puedes decir a qué web es a la que la inscripción, si nos está oyendo cualquier persona con una buena idea de negocio, ¿dónde tiene que, que preinscribirse? Sí, pues la página es maratonstartupsumh.es, Pero bueno, si lo pones en Google, maratón umh te saldrá la, la, la, la primera. Y, es, más, es más fácil. Y Javier Sancho, sí. otro de los asuntos importantes: eh, mm. la financiación inicial, los 68.000 euros. Eh, ¿De dónde salen? ¿De las propias arcas del, de la universidad o de los eh, mecenas que tienen ustedes? En el parque científico. Justamente, que son empresas pues, como Santander, el Banco de Santander, que pone alrededor de, me acuerdo, ellos ponen 60.000 euros ¿vale? para apoyar estos, estos proyectos. Y empresas y grandes empresas también, bueno, eh, de las más representativas incluso aquí de la provincia, tenemos a Levantina, uh -huh. tenemos a Teralco para proyectos eh, digitales, tenemos a Planeta Huerto para proyectos que tengan que ver con el comercio online ¿vale? y productos también eh, eh, ecológicos y se me olvidan también, Muy incluso, bien. bueno, tenemos en Una el, larga Coop, lista. el Instituto del <risas> Estado, el efectivamente cada, cada claro. año se van sumando más más patrocinadores de los cuales también estamos mm. súper agradecidos porque realmente más que el dinero que ponen es el mentoring, ¿vale? y el conocimiento que trasladan y el apoyo a los proyectos, ¿vale? de abrirles uh -huh. puertas, eh, realmente uh -huh. testar la tecnología Que, están desarrollando los, claro. que van a desarrollar estos proyectos, entonces eso muchas veces no, no está pagado con, sí. con dinero. Este es el futuro, porque supongo que los puestos de trabajo son de calidad, no hay temporalidad, no hay precariedad y no hay contratos basuras en, en estas empresas que están emergiendo y que diversifican los sectores, el tejido industrial o productivo de la provincia. Javier, ahora entendemos por qué eh, se necesita ampliar eh, el parque empresarial y convertir eh, y hacer ese campus tecnológico por el que ha apostado la universidad y el ayuntamiento. Hay empresas que necesitan suelo, ¿no? El parque científico se les ha quedado pequeño. Necesitan suelo o las empresas más digitales necesitan más más oficinas, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, siempre siempre viene bien que al final haya infraestructuras y que haya un ecosistema y recursos para que efectivamente estás eh, poner las cosas fáciles a estas nuevas empresas ¿no? que, que, que se crean, ¿no? que muchas veces pues, no lo tienen tan fácil como a lo mejor en otras regiones. Pero bueno, ahí estamos luchando y ya estamos viendo que los resultados pues, pues están ahí. ¿no? Entonces, que, que funciona, que pues, funciona sí. la, la rueda. Pues eh, que siga creciendo y ampliándose ese jardín del emprendimiento que ustedes riegan día a día con iniciativas como la muchas Maratón. Gracias. Javier Sancho, muchas gracias. A ti, un abrazo.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 Quedan cinco minutos para llegar a las diez y media para iniciar nuestra ronda de noticias de hoy. Antes de conocer las noticias, nosotros vamos a continuar, después de la entrevista con el director del emprendimiento del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández, pues vamos a continuar con música, vamos a disfrutar de la canción Todo el calor que me das, de Emilio Aragón. El corazón. Una canción que me suena a ti, quiero cantarla contigo, te invito a quedarte, te puedes unir. Por eso abre una... que suena vuelven recuerdos que saben a ti doy gracias por los momentos que tú y yo juntos pudimos vivir por eso abre una...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 Conducir un Kia Niro es pensar en tu libertad. Elegir con qué energía te mueves es pensar en tu futuro. Versiones electrificadas en toda la gama sub de Kia. Desde 12.800 euros hasta el 23 de octubre. Financiando con Banco CTLM. Consulta condiciones en kia.com. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. La Gloria de la con Rosmar y Alonso. Segundos nos quedan para llegar a las diez y media y vamos a conocer más canciones con historia, la de El Submarino Amarillo, que se convirtió pues, en el número uno de ventas de uno de los grupos más representativos de la música española de la década de los 60, Los Mustang. Así la cantaban. A un capitán del juventud Vivió en el mar y su hogar fue la inmersión y amarillo él muy bien pintó y partí con mi soñar, sumergido por verde mar y el color de mi soñar, amarillo es verde mar. Amarillo es, amarillo es, amarillo es, amarillo son es, amarillo es, amarillo, es, amarillo, es, amarillo es. junto a mí, amo los que navegan, amaran, en la champa, van, cantar, van empezar. Amari loye es. Amari loye Amari loye Amari loye Amari loye Amari loye je felix, vieren wij, we willen niet meer, niet meer. Hoe gelukkig we zijn, hoe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 Del 15 al 17 d'octubre torna a la Firaeta del Camp Camdalls al Passeig de l'Estació. Descobrid el món rural ilicità en la seva cita més representativa a través de totes les activitats preparades per acostar el camp a la ciutat: exposicions, tallers, exhibicions, actuacions, no t'ho pots perdre. Regidoria de Desenvolupament Rural, Ajuntament d'Els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 La Gloria, con Rosmar y Alonso. Pues pasan cinco minutos de las diez y media, estamos ya en la recta final del programa La Glorita y lo vamos a dedicar a la ronda de noticias. En primer lugar tenemos a Marga García, aquí con nosotros, Marga, muy buenos días. Muy buenos días, Ros. Este <risa> miércoles que no sabe, no sé, un es poco, raro, es como un lunes, sí. no, no sabes. No llega a ser lunes no. porque tenemos muy cerquita el fin de semana. Sí. Así que se agradece sí. de vez en cuando esto. <risa> llegar así de sí. con energía a mitades. Se lleva mejor la semana así que vamos a ver, llegamos a mitad este 13 de octubre si terminamos la pasada semana con el corte de la granada que fue, fue nuestra compañera Inés uh -huh. al corte del dátil, ¿quién va? porque bueno, hoy tenemos corte de dátil sí, continúa con ese bueno, esas temporadas con ese inicio de temporadas de productos tan típicos y uh -huh. tan tradicionales de Elche, como tú dices el viernes fue ese corte de la granada a mollar que el periodista Padrino fue el periodista José Rivagorda. Bueno, pues hoy le toca el turno al tradicional corte del dátil, donde bueno acudirá el alcalde y también el edil de desarrollo rural, Felipe Sánchez. Y todo esto ocurre a escasos días de la fileta del Candel. O sea, tenemos los dos proyectos estrellas ya recolectándose uh -huh. con esos cortes simbólicos y la fileta de cara al viernes. Ha habido eh, muchas críticas por la prohibición de animales, de usar animales en la cireta. Sí, bueno, pues después de ese anuncio que hizo la semana pasada el edil de Medio Rural, Félix Sánchez, sí han sido varios colectivos, además precisamente hace unos días en el debate del análisis del jueves pasado desde ADR criticaron esa decisión que, bueno, decían había sido, no desde los colectivos sino desde el propio gobierno local, el propio edil había sido el que había tomado esa decisión de prohibir los animales, bueno, pues que comentaba que bueno, que ya va evolucionando la sociedad y que bueno, pues que en este tipo de eventos pues que no hay cabida para eh, para animales, así que bueno, veremos eh, a partir de este fin de semana, es del, recordar que es del 15 al 17 en el paseo de la estación. estación. Tenemos ganas, tenemos ganas de volver otra vez a, a respirar los productos y la tierra de, de cultivo del, del cáncer, veremos cómo, cómo nuestros agricultores eh, pues muestran Sus productos, supongo que la granada y el dátil no van a faltar y supongo que el concurso de granada seguirá celebrándose y no sé si habrá algún concurso de dátil, no lo sé. No sí, lo... todavía están muy verdes y todavía no han madurado como para que haya concurso de dátil. ¿Te imaginas hacer pasar a un jurado por eso? ¿De, por eso... de probar un dátil verde? Verde, eso, eso es verde. duro, ¿eh? nunca mejor dicho. No puede haber concurso. No. Bueno, ma eh, bromas aparte, Marga... Eh, los datos del COVID. Hoy es miércoles, pero ayer no hubo actualización. Sí, fue la actualización, fue... ¿Ayer incluso en festivo? Sí, ayer en festivo ah. se dio esa última actualización. Y bueno, pues como tú dices, que esos eventos en elche vuelven, pues es gracias a la mejora eh, de los datos aquí en la ciudad. Y es que entre el jueves y el domingo pasado hemos tenido 13 positivos eh, y por tanto, bueno, pues la incidencia sigue cayendo y actualmente está en 28 casos por cada 100.000 habitantes, ya acercándonos a esa barrera psicológica de 25, que es como si dijéramos esa nueva normalidad, además no ha habido ningún fallecido ya en la última semana, así que bueno todos son buenas noticias. Pues sí, lo son. Eh, y ahora ya estamos inmersos en cuándo empezará esa vacunación del tercer refuerzo, la tercera dosis para las personas mayores de 70 años. Estaremos eh, pendientes uh -huh. porque lo, eh, comenzará a finales de mes, eh, uh -huh. según anunciaron desde el Departamento de Salud. Eh, Marga, pero en la página de sucesos sí hemos tenido también una buena noticia y es que han detenido a dos ladrones que se dedicaban a entrar a las casas mediante el, directo, el método bumping y el método de resbalón. Sí. Eso es de pasar una tarjeta por... Eso es. En fin, las cerraduras más fáciles de abrir, las que se pueden reventar el bombín o las que se puede pasar una tarjeta o una radiografía, dicen, por... Sí, bueno, no vamos a dar ideas. No, no, no dejémoslo por la, así por la cerradura. Sí, bueno, pues como tú dices, la policía nacional ha detenido a dos hombres de nacionalidad georgiana por robos con fuerza en viviendas y, bueno, pues especializados en la apertura de puertas con el método del bumping, del resbalón y también a través de ganzúas y todo fue a través de una alerta de un ciudadano, bueno, pues que le dijo a la policía vi? que, bueno, que le estaban manipulando. Que le estaban manipulando la cerradura, y bueno, cuando llegaron los agentes, pues los detuvieron in, eh, infraganti, bueno, pues fruto de un dispositivo también de vigilancia para prevenir este tipo de robos en el centro de la ciudad. Se les intervino, pues, diferente instrumental como ganzúas y otros útiles para la apertura de cerraduras, y bueno, pues eh, los pudieron detener. Además, uno de ellos ya contaba con antecedentes por este tipo de hechos, así que Qué no válida. era la primera vez, pues que no salga demasiado pronto, ya vemos si por reincidencia, eh, es que el robo en viviendas y además era también en la zona centro, ¿Sí? el robo de viviendas no puede ir a más eh, porque eh, es una violación de tu propiedad uh -huh. eh, Marga eh, eh, lo que sí que hay que aplaudir es al vecino que llamó, es evidente que lo pu pudieron detener a estos dos infragante eh, infraganti cometiendo eh, el robo, eso es eh, gracias a la llamada de un vecino, no sé si era el propietario sí. de la vivienda a la que querían entrar. Sí, o si justo fue un en esa vive, del, del la propia ciclo. vivienda él pues, notó como estaban Bien. intentando forzarla y entonces Bien. llamó y bueno, pues lo, la policía llegó a tiempo y pudieron pues, detenerlos sin fraganti. Menos sí. que la, la respuesta también de la policía fue rápida. Marga, esto es en cuanto a la página de sucesos. Hoy hemos dicho que tenemos el corte simbólico del dátil, pero ¿qué más previsiones hay para esta jornada de miércoles? Sí, bueno, pues el, los ediles Mariona, Mariola Galeana y Mariano Valera presentan las jornadas de salud. También la edil de movilidad presenta el carril bici de la avenida de la universidad. Y la edil de cooperación visita la exposición, acción y ayuda humanitaria en el claustro de las clarices. Pues tenemos tenemos también mucha agenda, eh, además esta tarde se entregan los premios del concurso de fotografía de la cátedra Pedro Ibarra uh -huh. a las eh, eh, fotos familiares más destacadas, ya dijo Miguel Ors, el director de la cátedra, que se habían presentado eh, fotos instantáneas de un gran valor documental, así que esperemos que este concurso tenga más ediciones y pueda pues fomentar que los jóvenes no tiren o no desprecien esos álbumes mm. familiares de sus antepasados eh, y que puedan comentar con abuelos y padres la historia más reciente, que al fin y al cabo es nuestra historia. Sí, y bueno, eso es uno de los objetivos que tiene esta Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández. Sí. Y luego un último apunte, bueno, ayer 12 de octubre fue Día del Exacto. Pilar y bueno, pues se celebró ese tradicional festival de jotas en el Gran Teatro, dos años después. Así que, bueno, un nuevo evento que uh -huh. puede volver que a celebrarse gracias a esa mejora de la situación sanitaria. Bueno, pues estamos en el mes de las recuperaciones y le estamos eh, con gran éxito pasándolas todas, porque la incidencia así lo demuestra. Nos tenemos buena nota, porque la incidencia va bajando. Muy bien, sí. ese es el comportamiento cívico, el comportamiento de la vacuna. Hay sí. que vacunarse y el che creo sí. que nuestros jóvenes también han dado un paso importante uh -huh. y no han titubeado a la hora de decir sí, yo me vacuno. Gracias. Marga. Hasta luego Ros, volvemos a la una, por supuesto, con eh, toda la información en nuestra web teles.es y bueno esta noche pues las imágenes en el telenit. Uh -huh. Hasta bueno, luego Ros. Hasta luego Marga. Bien pues eh, estas serán las noticias, el repaso para esta jornada de miércoles. Nosotros continuamos ahora, lo hacemos con La Crónica Deportiva, sí, estaba buscando qué seguía después de las noticias locales. Pues sí, sigue nuestro compañero Paco Gómez diciéndonos cómo se está preparando ya el partido de cara a este fin de semana. Eh, Paco Gómez, cuéntanos. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol vuelve a los entrenamientos en la ciudad deportiva en el 10 y borra hoy a partir de las 10 y media y hasta el próximo sábado antes de viajar hasta Madrid. Recordamos que vuelve la liga en primera división. Este domingo el Elche juega a las 2 de la tarde en Vallecas contra el Rayo Vallecano. Objetivo conseguir 3 puntos para seguir aumentando la distancia con el descenso que ahora mismo es de 5 puntos para los hombres de Fran Escribá. El técnico blanquiverde tiene la baja de Pedro Vigas, la duda de Diego González, dos de los centrales, y en principio el alta de Gonzalo Verdú y Josán, que han estado en los últimos días entre algodones, sobre todo pendiente del regreso de Enzo Rocco. Y también de Johan Mojica, los dos internacionales que están disputando de manera desigual partidos eh, clasificatorios para el Mundial de Qatar con sus respectivas selecciones Chile y Colombia. Mientras que Mojica lo está disputando todo, en Sorroco ha disputado solo 45 minutos del segundo partido. El tercer encuentro para ambos será este jueves, con lo que escriba Espera Contar. El sábado por la mañana con ambos futbolistas para realizar el último entrenamiento y embarcarse eh, hasta Madrid. Para ese partido el técnico ilicitano en principio tendría 24 futbolistas, eh, tendría que hacer un descarte si llegan bien los dos internacionales. Por cierto que eh, ha variado la fecha. Del próximo partido en el Martínez Valero y va a ser el domingo día 24 en el Coliseum Blanquiverde a las 2 de la tarde contra el Español. Pero se ha adelantado al sábado 23 a las 6 y media de la tarde. Y tres días después, el martes 26, el Elche jugará en Mendizo Roza. Otro partido clave en la lucha por la permanencia contra el Alavés a las 7 de la tarde. Hasta luego. También hay buenas noticias en la Crónica Deportiva, sobre todo por ese cambio en el partido, en el próximo Encuentro de Leche, en el partido en casa. Ya no se jugará a las 2 de la tarde, sino a una hora más decente, menos mal. No sé si habrán tenido en cuenta a la audiencia, a la afición. Nosotros ahora continuamos y cerramos esta ronda de noticias pues, con la información meteorológica, una información Que nos llega de la mano de Vicente Bordonado y que queremos saber cómo vamos a terminar o a encarar este próximo fin de semana, Vicente. El tiempo, en TeleElch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elch. Muy buen día. Las altas presiones siguen garantizando la estabilidad atmosférica. De momento sigue sin llover y es que estamos teniendo un otoño muy seco. Durante esta madrugada, predominio cielos despejados, ausencia de vientos, temperaturas que ya van bajando aquí en la ciudad. En la estación meteorológica de Telaels hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 16 grados. Mientras que en el sur del Candaels, en pedanías como Matola, Derramador o Valverde, hemos rozado los 12 grados, 15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 sobre todo de tipo bajo, por la tarde de nuevo se activará el viento flojo de sureste y las temperaturas sin cambios significativos máximas en torno a los 24 grados mínimas que durante esta próxima madrugada aquí en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 16 grados, viernes sábado ambiente soleado con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto para el viernes con el avance de una masa de aire algo más templado y el viento flojo de componente sur van a subir las temperaturas, alcanzando empezaremos ya 101.4 Tele-Elch Radio Marca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 La Glorieta Con Alonso. Bueno, la crónica meteorológica no ha podido completarse del todo, así que no les voy a dejar sin saber qué temperaturas dice Bordonado que va a haber de cara al fin de semana. Ha comentado que las máximas que vamos a tener en los próximos días serán de 24 grados y las mínimas de 16 y que a partir del viernes esas temperaturas suben a 26 grados. El sábado tendremos 25 y el domingo bajarán a 24 y habrá mucha nubosidad, aunque dice que en principio. No se van a esperar lluvias para el domingo. Ahora sí cerramos esa crónica. Antes no se ha podido cerrar y no sé de quién ha sido la culpa. Quizás sea del cha-cha-cha.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 Quedan tres minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana, la glorieta se despide de todos ustedes Volvemos mañana jueves a estar con ustedes a partir de las 9 de la mañana Ahora les dejamos con Rosa Pero antes de irnos, pues vamos a seguir disfrutando de otro estreno musical el, de, el que presentó este verano la diva, digamos que la reina de la música mundial La cantautora estadounidense Billie Ellis presentó el 30 de julio de este año su segundo álbum. Y este es uno de sus sencillos, Happier Than Ever. Con la música de Billie Ellis ponemos el punto final. Volvemos mañana, que, mañana que sean felices. When I'm away from you I'm happier than ever Wish I could explain it better I wish it wasn't true Give me a day Or two, to think of something clever, to write myself a letter, to tell me what to do.